En este momento 3 de la tarde ya con 26 minutos. Y vamos a hablar un poquito. Un poquito en relación a esas amenazas que les hacen a todos ustedes. Eh, los despachos de cobranza, los cobradores, con términos legaloides, que en realidad, al momento de que uno los escucha, pues sí, sí se asusta uno, ¿no? Sí dice uno, santo Dios, este, se oye muy rimbombante lo que me están diciendo, se oye muy legal, se oye jurídico lo que me están diciendo. entonces esto quiere decir que en realidad sí sí sí me va a pasar algo no si sí me van a demandar si sí me van a embargar cuando en realidad pues son sólo palabras no son solo palabras que tienen un significado y que si no se sigue un orden correcto legalmente hablando pues no vale nada Lo ustedes pueden decir que los van a embargar que los van a demandar pero si el acreedor no inicia el proceso judicial correspondiente pues repito no son nada más que palabras. Entonces yo quisiera que me dijeran a todos ustedes con qué palabras, con qué términos legaloides los han querido asustar. Por ejemplo, uno que es muy, muy utilizado por los despachos de cobranza, por los cobradores, es eso del de, de exhorto. Vamos a ir a su domicilio y lo vamos a exhortar a que pague. Lo vamos a hacer vía exhorto para que ustedes nos pague la deuda. Esa palabra exhorto, eh, pues si bien sí suena pues, jurídica, digamos de, de alguna manera, si sí suena legal, no quiere decir otra cosa... no quiere decir nada más allá que el solicitar ¿sí? el solicitar exhortar quiere decir el, el solicitar el pedir eso es lo que quiere decir un exhorto un exhorto eh, jurídicamente hablando es cuando un, se le envía un escrito al juez o a un tribunal de uno a otro para que haga algo para que mande algo se le solicita cuando un tribunal o un juzgado exhorta a otro lo está solicitando así de sencillo entonces ustedes les dicen que les van a exhortar para que paguen su deuda pues no quiere decir otra cosa más que solicitar que paguen su deuda porque hasta ahí llega el poder real de un despacho de cobranza que no es dueño de la deuda ellos nada más están comisionados ellos no tienen poder legal de ir más allá que de tratar de recuperar la deuda pues con llamadas telefónicas que todas deben de ser en un tono amable por supuesto, con visitas al domicilio también de una manera adecuada Enviando cartas si es necesario Pero en sobre cerrado En un tono siempre, siempre amable Siempre conciliador Hasta ahí llega el poder real de un despacho de cobranza Pero los cobradores son mañosos Debemos recordar que la situación económica del país es difícil Y estas personas, los cobradores También tienen familias que mantener El ser cobrador es un trabajo como cualquier otro Ya lo hemos dicho en varios programas eh, El problema es cuando no saben hacer bien su trabajo y es lo que pasa en cualquier oficio en cualquier empleo en cualquier profesión si un profesionista no hace bien su trabajo es un mal profesionista que mancha que mancha su profesión si lo mismo ocurre con algún empleado del gobierno que no está haciendo bien su trabajo o con quien sea a lo que nos dediquemos cualquier oficio que no se hace de manera correcta también, también mancha ese oficio es lo que ocurre con los cobradores que se han manejado por la línea de hacer mal las cosas tratando de intimidar a la gente Eh, tratando de aparentar que pueden hacer más allá de lo que en realidad pueden hacer y eso eso pues mancha desafortunadamente eh, este tipo de, de trabajo el de ser cobrador entonces al tener ellos también una familia que mantener al tener que llevar el pan a su mesa pues van a ver las vías mediante las cuales podrán eh, hacer más fácil su trabajo no podrán eh, obtener una cantidad mayor en relación a lo que recaudan a lo que logran recuperar de los adeudos que ustedes tienen Es por eso que muchos se manejan por la línea de la intimidación, de decir que son licenciados, de mandarles cartas abiertas, de llamadas altisonantes, de irlos a visitar a su domicilio y tratar de intimidarlos, porque en realidad les ha funcionado por muchos años. Antes de que existiera defensa del deudor y, este, y otros tipos de organizaciones que vamos por la línea similar, eh, pues era muy común, bastante común, que la gente estaba indefensa. Llegar el cobrador e intimidar a esta familia, a estas personas Para que lograra liquidar o lograra sacarles algún dinero para abonar a la deuda Y el cobrador y el despacho se llevaran alguna comisión Ahora afortunadamente la información está ahí, totalmente disponible para todos ustedes Estamos hablando de los términos legales, legaloides que utilizan los cobradores para tratar de intimidarlos Espero, espero que les sean de, de utilidad, por el momento ya vimos que es exhorto No quiere decir nada absolutamente que los pueda perjudicar en realidad